Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Se presentó durante el paro de este 9M... ...la multisectorial de mujeres sindicalistas. Roxana Richimón, secretaria general de ATE... ...le dijo a nuestro cronista de exteriores... ...que el rol de la mujer es fundamental... ...para cambiar la realidad política. Nuestro papel es fundamental... ...para la organización, para la lucha... Este, somos las que llevamos adelante eh, la mayoría de las conquistas, somos el 80% dentro de los sindicatos, pero en los lugares de decisión sindical, política y en los lugares de poder las ocupan los varones. Nosotras estamos convencidas de que este es nuestro momento y que así como tuvimos el acierto de derrotar a Macri, no solamente en las calles sino también en las elecciones, tiene que ver justamente con este momento político y sindical que, que tenemos que tomarlo y convencernos de que la política se va a cambiar con nosotras, con nosotras adentro y tomando decisiones. La secretaria de Cultura de la Pampa, Adriana Maggio, contó en Radio Radiocracia lo que significa para la provincia presidir el Ente de Cultura Patagonia. Significa asumir eh, un rol... Eh, en realidad que veníamos manteniendo, activo para que la región se solidifique, nos posiciona con mucho más fuerza en el concierto nacional. En este gobierno nacional, donde eh, nosotros tenemos eh, más comunión, expectativas, este, imaginamos que la tarea del ente de Patagonia va a ser mucho más potente y fructífera. La Federación Agraria Argentina dio libertad de acción para adherir o no al lockout. El director del Distrito 8, que incluye a La Pampa, Adolfo Sánchez, dijo que se sumarán a la medida de fuerza quienes tengan espaldas económicas para aguantar. Te va a adherir aquel que tiene espalda y tiene posibilidades de aguantar sin, sin vender por unos días. Pero vos te imaginás aquel productor, pequeño productor, que tiene que vender, no una cabla de animales, animales, o tiene que vender medio camión de, de cereal o un camión de cereal para cubrir el banco porque porque lo está llamando, o para pagar deudas en, en distintos comercios, sí, lo tiene que hacer porque no puede pagar descubiertos, no tiene espalda para pagar los terribles, descubiertos, el, los terribles intereses de los descubiertos de los bancos. Por eso hay, hay una situación muy complicada y no es como a lo mejor el escenario que hubo en el 2008, que Federación Agraria fue la primera que salió con descubiertas la ruta, ¿no? La atleta pampeana Daniela Lopumo contó cómo vivió la competencia en Bariloche... ...que la clasificó para el Mundial de Ironman en Nueva Zelanda. La clasificación bueno la, la logré en Bariloche el, el fin de semana pasado en el Ironman 73... ...que se hizo ahí, es la tercera vez que se hace. Y después de una carrera bastante intensa, dura, difícil... Eh, bueno, cuando terminé y que se dio la premiación y llaman para tomar las plazas al Mundial, bueno, fue todo un nerviosismo porque eh, que llamen y, y, y tomar la decisión ahí porque no, te, no no se te da tiempo, es ahí o ahí, así que nada, salí corriendo a buscarla con mucha emoción. Radio